Vamos a hablar con el titular, el presidente de la cooperativa de servicios de General Hacha, Norberto de Cristófaro. Norberto, Pablo Cucharini lo saluda. Buen día. ¿Cómo le va? Hola, Pablo. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, Norberto, queríamos hablar con usted porque la semana pasada finalmente llegó la resolución formal del ENACOM para la televisión por cable ahí en, en la cooperativa. Cuéntenos, a ver. Eh, sí, sí. Bueno, así es. Después de, de una larga lucha o el, trámites y, bueno, todo lo, lo que eso involucró, mm. este, realmente se pudo destrabar. Eh, ya se había destrabado, que lo había hecho el ministro eh, Curciarelo allá por eh, febrero, enero, una cosa así, que estaba en defensa de la competencia y, y la misma fue sacada la, el trámite y, bueno, ingresó a ENACON, este nuevamente, porque hacía como más de seis meses o siete meses que estaba descansando ahí la, el trámite de licencia y, y bueno y después este la diputada Lidia Caimari fue la que realmente este pudo destrabar finalmente todo porque fue la que habló con directamente con el titular de NACOM con el señor Claudio Ambrosini y bueno y ahí ya directamente no sé si habrá pasado una semana diez días y fue firmada la, la licencia porque la verdad que también le sorprendía muchísimo de de tantos años, o sea, una licencia parada, porque no solamente eh, caprichosamente, o vaya a saber cómo, este, o sea, conjugó la política, bueno, no, no, no sabemos. Pero lo que sí este, eh, perjudica enormemente también está un trámite de, de una cooperativa, porque una cooperativa, como en el caso de la nuestra, una cooperativa más grande de la zona sur, eh, a su vez tenemos cuatro interconectados, que son Unanue, Colonia Santa María, Perú y Quehue, Y bueno, también este, estamos privando a veces de, de ofrecerle servicio, donde a veces un particular, un privado par eh, cablero no, no, no, no llega con, con este, a lo mejor con un servicio de televisión. Claro. Y hoy paga a grandes costos esas localidades este, en servicios de, de televisión este, vía satélite de empresas que a veces ni son del país, y son dineros que de, en vez de quedar entre los pampeanos se va afuera del país, ¿no? Eh, ¿Le llamó la atención estas trabas que aparecían? ¿Algún cajoneo del expediente? ¿Cómo, cómo lo vivió eso, Norberto? Y o sea el, la cuestión es que sabemos que políticamente este, este no era lo correcto lo que estaba pasando y por otro lado este, sabíamos que bueno o sea la relación que por ahí podía existir este desde la parte privada con con algún actor de la política, este, bueno, estaban haciendo esa cuestión, ¿no? esa, esa jugada, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero bueno, no nos jugaba a favor este, el gobierno anterior, este, creo que se alinearon los planetas y era lo que realmente necesitábamos como para poder este, seguir trabajando, ¿no? Eh, ¿La obtención de la licencia le va a permitir eh, manejar mejor los costos de prestación del servicio? Sí, seguramente que sí, nosotros a partir de ahora empieza un análisis o sea, técnico-económico eh, de lo que está faltando para, para la inversión y poner la, la señal este, en cada hogar de, de los HES y de la zona interconectada, eh, tenemos que bueno, evaluar todas, todas esas cuestiones como para ver dónde, dónde estamos parados, sí sabemos y, y contamos con una herramienta infalible, o sea que tenemos una, una línea desplegada de fibra de FTTH este, directa al hogar en el 70% de la, de la ciudad. Mm. O sea, hoy hablamos de una ciudad de más de 20.000 habitantes y bueno, eso también no, nos ubica en una, una posición este, muy importante y privilegiada porque podemos a través de esa fibra eh, trabajar lo que se llama el triple play, porque no solamente... Ya la cooperativa venía brindando los servicios de internet y telefonía. Uh -huh. este, de los cuales sí cuenta licencia también, y bueno, faltaba la, la televisión. Eh, ¿Cuándo cree que estará disponible el servicio? ¿Hay alguna proyección? No. Nosotros estamos eh, pensando de que antes de fin de año tendríamos que estar este, eh, ya eh, con alguna señal, ya pruebas y todo, todo lo demás este, desarrollado, pero bueno, eh, también tenemos que entender de que hoy tenemos un dólar que está muy inestable, uh -huh. O sea, toda la parte tecnológica, por decirlo así, este, corre por ese, con esa moneda. Las entregas a veces de, de los productos se hace bastante eh, tediosa, eh, porque actualmente o sea, seguimos, ya te digo, o sea, con el servicio de, de Internet y cuando hay que dar altas y todas estas cuestiones, o sea, si bien uno está estoqueado, pero la reposición se hace muy lerda, se hace mm. muy lerda lo, los fletes, o sea, eh, hay varias varias cuestiones que por ahí este, se conjugan, pero eh, ya te digo, o sea, tenemos la, la confianza de que antes de de años tranquilamente podríamos estar este, eh, al aire. ¿no? Eh, para General H y también las cuatro localidades interconectadas. La idea exactamente. es exactamente. Ah. Sí, sí, sí, sí, es así. Este, así que bueno, o sea, eh, trabajando, ya te digo, muy firme, porque a través, este, igualmente, faltan algunas reuniones muy importantes, que sería una de ellas con la gente de Colsecor, que es una cooperativa de medio, de Córdoba, a la cual el Cosega está asociada, y bueno, ellos tienen una forma nueva de, de mirar televisión, que es a través de una, de una aplicación que se llama Sensa. Este, y la cual cuenta con 83, 84 señales de, de televisión y, y una plataforma on demand de, de títulos, de películas uh -huh. y, y la otra sería, bueno, juntarnos a charlar también este, con gente de quienes cuentan con cabezales de televisión como puede ser la CP, o puede ser, este, bueno, la misma también este Colsecor que tiene un, un, este, un cabezal unificado en Buenos Aires Así que bueno, faltan algunas este, cuestiones que bueno, por ahí tampoco no nos va a impedir, no nos está impidiendo poder viajar, pero bueno, no nos va a poder impedir este, o sea, de comunicarnos a través de plataformas o ir viendo y avanzando toda esta cuestión. Claro. Eh, Norberto, lo consulto también porque a la par están avanzando con este proyecto de la planta de agua mineral. Eh, sí, hemos sí, hablado sí, en alguna oportunidad, eh, sobre todo cuando sí, sí. se descubrió ahí eh, la, la buena propiedad que tiene el agua, Exacto. Eh, eh, ¿cómo está eso? Bueno, eso está avanzando también, estamos en un trámite en este momento dentro de Casa de Gobierno porque se ha pedido una parcela de, de terreno que corresponde dentro del, de, del terreno de la Escuela Agrotécnica, Técnico Agropecuaria, uh -huh. y, y bueno, ahí ¿por qué fue también eso? Fue una cuestión estratégica porque nos acercábamos mucho al pozo 14, que es el, el, el pozo en cuestión donde se va a, a extraer, y estaríamos a 200 metros de 600 metros que estábamos en el principio. Este, así que bueno, quedaríamos también este, con una una estructura, eh, por así decirlo, o sea con la escuela, dado de que también eh, queremos invitar este, a, el día de mañana a los chicos de, de, de esa institución a que hagan las prácticas eh, profesionalizantes dentro de, de la planta, ya que va a ser un alimento también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Hay algún plazo en esto también? Sí. Eh, no, es, esto, o sea, va a haber plazos, o sea, desde, el, la, desde la culminación de, de papeles y presentación y bueno, también estamos con, con los tiempos bastante interesantes porque queremos llegar a, o sea, nos planificamos a llegar a octubre para tener todo listo lo que sería la papelería, del terreno y todo lo demás para poder ya, de, sí, después este, dar acceso a... Al crédito de, del Ministerio de la Producción para poder seguir avanzando por partes en lo que son las distintas etapas de la inversión. ¿no? Claro. La idea es que haya un agua de la Cosega distribuida eh, a toda la eh, Pampa. Sí, eh, exactamente, o sea, porque va a ser una, una, una planta modelo este, para la provincia de la Pampa y única, uh -huh. eh, y por supuesto, de que no solamente se va a trabajar sobre el agua mineral, sino que se va a hacer toda la, la, la cascada de de lo que se pueda trabajar con el agua, desde soda, eh, aguas minerales eh, saborizadas y bueno, este, to toda esa línea la es lo que se está pretendiendo trabajar. ¿no? Ah, está bien, o sea que no, no, no es solo agua mineral, sino... No, no, no, no, no, no sí. el agua mineral también forma parte, de, o sea, el tema es que el, el, el producto, o sea, agua mineral, o sea, al tener una calidad excelente, o sea, todo el otro producto de lo que se vaya... A realizar, también va a ser de, de, de excelencia. ¿no? Ah, sí, sí, este, sí. O sea, hoy nos posiciona también en cuanto a la calidad del agua, de, dos marcas muy este, de, de, de góndola y de, de, muy reconocidas, es donde realmente este, bueno, ya te digo, también es muy muy importante y el desafío, ni te cuento. Claro, sí, sí, sí. Eh, y es agua del acuífero, ahí de Valle Argentino. Es agua del acuífero, exactamente, sí, sí, sí, es agua del acuífero, o sea, donde se, hubo que hacer este Como hablábamos en algún momento, o sea, fueron tres estudios eh, realizados cada seis meses y, y este, bueno, lo que se dice para poder eh, certificar de que sea una, un agua mineral este, tiene que dar los tres estudios eh, de la misma manera. Sí. Y fue lo que pasó, así que, y ahora se hizo uno... Eh, hace poco, unos 15 20 días, como para poder este, ver a ver cómo, cómo estamos, porque también hay que seguir certificando este, cada seis meses. Y no, la verdad que igual, igual, o sea, sigue dando la misma calidad de agua, así que bueno, también este, estamos muy... Muy contentos y por supuesto que también trabajamos en el cuidado y preservación del acuífero porque tenemos que entender de que no se puede construir encima del acuífero, bueno hay ordenanza que está cumpliendo y llevando adelante el municipio. En cuanto a este, más que nada lo que es pozo ciego, sino que sea a través de biodigestores, hasta llegar en algún momento poder este instalar cloacas y todo lo, lo relacionado, ¿no? Claro, para cuidar. Exactamente, también tiene que ver mucho el bombeo o, este, o las perforaciones, por eso también eh, pegado a la planta de agua mineral está pensada la, la planta de potabilizadora para poder brindar el agua potable a toda la zona del valle argentino y bueno, de esa manera eh, no estar teniendo estos problemas, ¿no? Este, Así que bueno, son, son varias las cosas que, que estamos trabajando ahí ¿no? como importantes. ¿no? Bueno, eh, nos alegramos mucho, Norberto. No sé si quedó algo, sino muchas gracias por estos minutos con Kermés. No, te agradezco, Pablo, por la atención y lo mismo a Paola por este, siempre estar predispuestos ahí. Así que un gran abrazo para ustedes y toda la audiencia y a disposición para cuando siga gustan charlar. Bueno, muchas gracias, Norberto, que tenga buen día. Un gran abrazo para todos ustedes. Gracias.